y es la audición del Frente de Lucha Ambiental eh, de Elia Bisalba. Hoy estamos acá en el estudio con quien les habla Corina y el compañero Chiqui Vito. Buenos días. Y vamos a a conversar por teléfono con Natalia Baxa, integrante de la Red de Agroecología del Uruguay y de, de Azobaco, la Asociación Barrial de Consumo. Natalia es bióloga y si se nos escapa algo de bueno ese currículum ya podrá completarlo. El tema de hoy será en relación a la agroecología. De de esta asociación de Azobaco se ha empezado una campaña de apoyo al sistema participativo de garantía, sigla SPG y a la agroecología. Este sistema es una forma de certificación de la producción orgánica agroecológica lo que digamos dispara que se, que esta iniciativa este movilización de apoyo es que el mes pasado el gobierno llama a la red de agroecología para suspender este sistema de certificación que hace años que se estaba implementando esta herramienta y no solo acá en en 70 países más porque hay una iniciativa en el Parlamento de cambiarlo, bueno, en el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Bueno, ¿estás por ahí Natalia? Sí, buen día, Corina. Hola. Sí, hola, ¿me escuchan? Ay, ah, sí, ahora sí, hablo un poquito más fuerte. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, ustedes. Muy bien. No sé si tú más o menos quedó claro en la presentación, ¿qué te parece? Sí, está bien. Como tú decías, bueno, yo integro la red de aerología, bueno, primero como consumidora como parte de de, de Azobaco, esta asociación de consumidores, y también participo del grupo asesor de la certificación eh y participando de la regional Sur Sur de la Red, porque la Red de Ecología está en en casi todo el país, en varias regionales, sede Paisandú, Colonia, eh Rocha, Maldonado y bueno, acá en, cerca de Montevideo la regional Sur Sur es la que engloba a todos los integrantes de la red, ya sean productores, consumidores, técnicos, procesadores de alimentos. Una pregunta, digamos, este, porque hay mucha gente que no conoce este sistema participativo de de, de garantía. Explicar un poco eh digamos que cuáles son los actores este que participan eh ya sea gente que está en la red, pero dentro de eso este los distintos actores y qué rol cumplen, digamos, dentro de la certificación. Bien, eh este sistema de certificación, bueno, eh lo que intentan es que los pro, los productores familiares principalmente porque es un sistema más apropiado para ese tipo de producción puedan certificar como orgánico, ecológico o biológico su producción. Entonces, eh ahí participan otros productores también de la red, participan los consumidores, técnicos, o sea, todos los integrantes de la red eh son parte de ese sistema de certificación. Entonces, el productor lo, lo que hace es eh bueno, por supuesto que hay una una serie de normas eh para la producción ecológica, entonces el productor una vez que se asegura que le está cumpliendo esas normas, presenta un plan de manejo donde plantea cómo va a ser su su sistema productivo, qué rubros va a producir, cuánto, de qué manera va a cuidar el suelo, cómo va a controlar las plagas, cómo comercializa y en dónde. Entonces, eh eso va a un comité de ética que revisa esa documentación y luego eh hay una visita al predio donde participan todos estos actores que que decía Evito, eh, otros productores consumidores técnicos y ellos eh bueno, conocen el predio, conocen la forma de producción, chequean de que eh bueno, se esté produciendo de la de la manera apropiada para una producción ecológica, se realiza un informe y este informe vuelve al comité de ética, que también lo lo revisa y bueno, si todo está acorde se se le da una certificación eh por un año. También se pueden hacer observaciones, propuestas de mejoras, que lo que es interesante es además de que bueno, sumamente participativo, es que es una estancia de formación, ya sea para el propio productor, para corregir, para aprender o para los otros que participan de la certificación, ¿no? Y eso se va rotando entre los diferentes predios y así es como se va generando toda esa ese sistema de certificación participativa. De esto da seguimiento a los consumidores, bueno, más conscientes y, y como con, tú lo relatabas tal cual, las visitas, este ahí puedes ver dónde se produce el alimento que que nosotros estamos comiendo, ¿no? de qué manera y esto te hace más consciente bueno de de qué alimentos se pueden pedir en cada estación, porque no todos los alimentos te producen en el mismo momento del año, de cuáles son las dificultades del productor, si de repente un un mes o una semana no hubo tanto sol, por qué no maduraron los tomates o por qué eh no se pudo controlar tal enfermedad, o sea, como tú dices, es muy importante visualizar y conocer eh dónde se produce el alimento, y, bueno, y y se genera esa confianza que ustedes comentaban y este conocimiento directo de de la forma que se produce, no no es algo alejado que se produce en otro país y pasa por por un montón de de traslados o no sabemos quién lo elabora. Por un lado, la agroecología permite producir alimentos más sanos, este, y a la vez eh que sean sanos también el el agua, el aire y los suelos. No, no es solo no meter agrotóxicos, es algo más y Eso que es inclu fundamental incluso claro, pero... tiene otras variantes que son la parte también este digamos eh social, sí. ¿no? Como, este se plantea está de estar dentro de la de la filosofía de todo esto, este relaciones eh justas entre productores y consumidores. Bueno, el ejemplo más cercano que tenemos que fue anterior al de Uruguay es en Brasil. El sistema participativo de Garantías de Uruguay se inspiró mucho en, en algunos sistemas de de Brasil eh Y como tú decías, están muchos países, hay varios en más de 70 países, hay varios sistemas en diferentes países, que sería eh para que quede más claro, es como eh o, un sistema alternativo a la certificación de tercera parte. Claro. Se llama que capaz que espera gente está más acostumbrada a ese sistema, que es una empresa pagada, paga, contratada para ir a auditar un predio y dar esa certificación. Esto es diferente, lo hace la las los propias personas interesados pero sobre todo porque como decía eh, Vito, o sea, están convencidos de que esa es la forma de producción, no lo hacen por un interés eh de lucro, o sea, sí si es un interés comercial, por supuesto los productores viven de esto y uno escucha a los productores están convencidos de que es la forma y también de que fue una alternativa mejor incluso económicamente a los sistemas clásicos de producción. Pero entonces eh los eh el sistema está en en Uruguay está registrado en está bueno, ese es parte del, del tema que venimos a hablar eh habilitado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o sea, este sistema está funcionando en Uruguay hace como 15 años y en 2008 se creó en nuestro país un decreto eh que regula la certificación eh orgánica de sobre todo de de vegetales y en ese decreto eh indica que las para certificar todas las entidades a certificar se tienen que registrar en el Ministerio de Ganadería. Así lo hizo la la Red Terra de Agrocolegial de Uruguay a través de su personería jurídica que es ACAEU. Entonces pasó a ser la única entidad que puede certificar eh como ecológico, orgánico o biológico en nuestro país. Y año a año el Megap lo que tenía que hacer era renovar la habilitación de de la certificadora. Entonces se vino trabajando eh registrada en el Megap eh Por los últimos años y cuando cambió el gobierno, ahí se dejó de renovar esa habilitación. Entonces pasaron eh varios meses desde que desde que la Red de Agroecología presentó sus informes para la renovación, sin respuesta por parte del ministerio. Se hacían reuniones, lo que planteaba al ministerio es que ah, eh iban a haber un o iba a haber un cambio en la normativa de de certificación de la producción orgánica y una vez que estuviera ese cambio, se iba a renovar o a revisar eh la solicitud de la Red Agroecología. Y bueno, lo que pasa es que se informó a la AREL que debería debía dejar de certificar, se intimó a dejar de certificar eh a partir de un informe técnico observando algunos aspectos de de la certificadora, que no son aspectos graves, o sea, no es que observaron de que se certificó algo que no era orgánico o que se encontró contaminación de residuos, eh eran más bien aspectos administrativos que la AREL eh, siguió presentando informes más adelante que no fueron considerados en ese informe del Ministerio y son todos aspectos que bueno la red eh, respondió en su momento al al ministerio y se está esperando una resolución definitiva sobre ese proceso administrativo. Y en sí. paralelo lo que está haciendo el el gobierno es planteando nuevas resoluciones para cambiar ese sistema de certificación. Y en este momento es el propio ministerio quien indica que son quienes van a certificar la producción orgánica, o sea, va a dejar de ser eh por ahora participativo, o sea, lo va a hacer el propio ministerio. La realidad es que los productores cuando van al ministerio a pedir esa certificación orgánica, el ministerio todavía no tiene implementado ese sistema de certificación. Entonces, en este momento están tanto los productores como los consumidores sin un sistema de de certificación que esté funcionando.